A partir de este momento, desde Campiñas, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar. La vida va a mejorar. un samba de roda, un samba canção e un samba rasgado.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 Bueno, el gusto de recibir, como cada jueves, a nuestro compañero en San Pablo, Plinio Arruda Sampaio, desde Montevideo ya otoñal. Plinio, ¿cómo andás? Muy, muy, mucho gusto volver a hablar aquí con Radio Centenario. Buenos días, Ángeles Hernán y todos los oyentes de Radio Centenario. Antes de ir, no es que me quiera extender con cuestiones históricas, pero... Vos te imaginás que desde la audiencia recibimos distintas inquietudes y opiniones, Plinio. Y hace unos minutos un oyente eh, mandó un mensaje, no sé sobre qué venía, pero dijo que Getulio Vargas era fascista. ¿Coincidís con esa clasificación? Eh, no, no, no. Yo creo que Getulio Vargas es, el, es un hombre de su época en la sociedad brasileña. Entonces, sí tuvo influencia la fascista en el inicio. Sí es verdad que la legislación trabajista brasileña tiene mucha influencia de la Carta de Laboro de Mussolini. Uh -huh. Entonces, sí, no, recibió algunas influencias, pero de una manera alguna se puede reducirlo de una manera muy simplista a fascista. En realidad... Es un, es un hombre muy complejo en un momento muy también complejo de la vida brasileña. Bien. Nos, nos interesaba tener por lo menos una visión, como resumiste así, eh, sobre, sobre la opinión esa. Plinio, eh, vamos a hablar de la política brasileña. Eh, tratamos contigo de ir al análisis más profundo, pero es inevitable a veces comentar contigo episodios muy pintorescos que se dan en la política brasileña, ¿no? Como ahora en estas horas leíamos que hay un diputado atrincherado en su oficina en el Congreso y se quedó a dormir con un colchón para que la justicia no le ponga una tobillera, parece un ex militar también. Sí, Daniel Silveira es un diputado que tiene muchos muslos. pero poco cerebro. Entonces, eh, y es de la extrema derecha, un hombre que le gusta hacer grandes eh, factoides, ¿no? Le gusta estar en la gran media. Está siendo eh, investigado por la justicia brasileña en por ataques al Supremo Tribunal Federal, incluso ataques personales y amenazas a los jueces. Pero toda esta valentía ya... fue más o menos eh, resolvida, porque el Supremo le dio una multa de 15 mil reales por día, si no se presenta a la policía, o sea que él rápidamente, como se dice en Brasil, bateó con y mm. dijo Hizo que se avenia. va a presentar. Sí, o sea, es ideológico, pero no tanto que le duela en el bolsillo. <risa> Es, es un payaso Hernán, claro, es, claro. es realmente un payaso y que es musculoso, es, tiene esa imagen fuertísimo, Si sí, pasó la vida entera haciendo musculaciones muy muy fuerte. Muy pero rapidez, leo eso, sí. leo muy, muy pocos libros, o sea que <risa> tiene deficiencia mucha <risa> Eh, y bueno, ¿y qué, lo, lo sacará la policía del, del, de su despacho ahí, en estas horas? No, no, viste el, como el, el, el juez ahora dijo, mire, si usted no se presenta, 15 mil reales por mí. Ah, bien, bien, bien. rápidamente sabe. salió del Congreso y fue a visitar Bolsonaro, que es, ah. no sé, se, se, se, se camina un poquito y se va al Plan Alto. Claro. Pero... esto todo para ganar prensa, para ver el mejor horario de presentarse, para ver lo que, en fin, es una es una broma de mal gusto, pero que tiene sí impactos en la vida política brasileña, porque va solapando, va va degradando claro. la vida política y digamos, claro. en vez de discutir los problemas concretos se discuten estas Bravatas. Claro, está claro. Bueno, Plinio, pero con menos espacio a, a cierta sonrisa, es la situación de Petrobras que hablábamos la semana pasada contigo y que generó en estos días la decisión de, de Bolsonaro de destituir al titular de Petrobras. Sí, aquí en Brasil hay una expresión que es así, cambiar 6, el número 6, por media ducia. es seis. es más o menos lo que pasó ahí no sacaron un, un general ganancioso y metieron un economista ambicioso yo creo que el segundo es bien más peligroso que el primero es una maniobra electoral nada más para decir que está haciendo intervención en, en, en Petrobras pero el nuevo presidente ya dijo no voy a cambiar en nada la política de precios que es una política de precios que atiende a los intereses de los accionistas en Nueva York, que son la gran mayoría extranjeros. Entonces, pero sí, eh, Bolsonaro anunció la, la idea de que si gana la, las elecciones va a privatizar Petrobras. Esto sí es un cambio mayor, porque Petrobras, para que tengan una idea de la potencia de Petrobras, el año pasado el lucro de Petrobras fue eh, mayor que el lucro de los cuatro mayores bancos privados brasileños. Uh -huh. O sea, Petrobras es un, digamos, un, un agente eh, económico mayor de la vida brasileña. ¿Qué es lo que eso significa? Significa, y, y en realidad, que Bolsonaro está acenando al gran capital. Mira, no me dejen, porque si... Permanezco. Hay grandes negocios. Claro. Esto es siempre lo que hizo Temer y Bolsonaro. Cada vez que tenía una crisis política, regalaba una empresa estatal a la gran banca. Entonces esto tiene a ver mucho más con las elecciones que con, digamos, un cambio inmediato en la política de Bolsonaro, de Petrobras. Uh -huh. Para finalizar, el economista que entró es un abogado uh, fervoroso. de la privatización de Petrobras. O sea que no creo que, que Bolsonaro esté ¿no? Uh -huh. Si gana, sí la va a privatizar. Hablamos del saliente, es Joaquín Silva Eluna, ¿no? El, el militar que, que fue destituido y está propuesto, hay que ratificarlo ahora en, en abril, pero está propuesto Adriano Pires, que es un, un sí. economista... Un pirata del mercado financiero, sí. Ajá, ajá. Eh, eh, pero eh, Bolsonaro que responsabilizó al, al destituido, que era un general de la Reserva, eh, como si él fuera el responsable de la política de precios del combustible. Sí, la, la política de precios de combustible de, de, de Petrobras mm. fue establecida en el gobierno Temer, no, justo después. De, digamos, de la deposición de Dilma Rousseff y este señor la heredó nada, nada más eh, pero el, el que entró va a decir yo no cambio la política de precios, claro. o sea que en esto va, no, no cambia nada lo que sí Bolsonaro trata de hacer pero no es tan simple hacerlo es una política de subsidio al claro. precio de, de, de los combustibles o sea, hacer toda la sociedad brasileña subsidiar los lucros fenomenales de los accionistas de Nueva York, pero al costo de dejar la, la benzina un poco más barata y con esto satisfacer su, la base de camioneros, que es muy grande, muy bolsonarista, los taxistas, en fin, esta gente donde Bolsonaro tiene, sí, gran fuerza política. Bien, Plinio, pensando que estamos a seis meses de las elecciones ya en Brasil, eh, un poco actualizar qué es lo que está pasando. Hoy leía en prensa europea que ya oficializa a Bolsonaro eh, la renuncia de nueve ministros que se van a aspiran a cargos en las próximas elecciones. Y pasa por, por ministerios importantes, ¿no? Agricultura, infraestructura, trabajo, turismo. Secretaría de Gobierno, son muchos y incluso ahí están incluidos algunos que, que no sé si se van por las elecciones o si renuncian porque han sido parte de escándalos. ¿Cómo cómo se están moviendo esas cosas? Mira, la, la, la mayoría de los ministros que salieron ahora, la gran mayoría salieron porque van a disputar cargos, ¿no? Alguna elección, entonces la legislación brasileña obliga a esta desincompatibilización pero el más importante de ellos el de la educación sí. que es el segundo presupuesto del país salió porque como se diría en chileno lo cacharon robando sí. esto es lo que pasó sí. ¿no? de manera bien simple salió un audio donde quedaba claro que el ministro tenía una especie de un, un gabinete paralelo donde de hecho se hacían los, las órdenes y todas venían con firma del plan alto y la propina respectiva ¿no? tenía incluso caja paralela con, incluso con alternativas para facilitar el pagamiento, podía ser en moneda en oro, o sea, una cosa más moderna, más flexible sí, sí. ese es Milton Ribeiro ¿no? el que se fue de ahí, sí, ahí está. Sí, que, es un, que es un pastor evangélico ultra reaccionario seguro, culto. seguro Y el caso del ministro de Defensa, que, Braga Neto, que, que dicen que también se va, aunque no lo ponen en la lista de los nueve que se van... Sería el compañero de fórmula de Exacto. Bolsonaro, se dice. Sí, ese, este es el compañero del corazón de Bolsonaro, Braga Neto, Braga Neto. que es tan reaccionario y tan ambicioso cuanto eh, Bolsonaro, pero que tiene la confianza de Bolsonaro. Entonces, mm. este sale porque... va a ser candidato a vice. ¿eh? Claro. Por eso que sale. ¿Está haciendo hoy Bolsonaro como un acto de despedida de todos estos ministros? Son muchísimos, ¿no? No sé eh, qué tipo de ministros va a poner ahora para estos últimos seis meses antes de las elecciones, porque eso es importante también. Sí. Yo bromeo un poquito porque... Si el, que, si el titular era malo imagínate el suplante es ¿no? bueno, lo, lo, lo que van a entrar es muy hay mucha pelea sobre qué va a entrar porque el gobierno Bolsonaro como ya lo discutimos aquí en Radio Centenario es un gobierno hoy controlado por un esquema político que en Brasil llamamos de Centrão, Centrão esta sí. gente son los, los, los políticos fisiológicos que controlan la Cámara de Diputados sobre todo No, pero también el senado pero en la cámara son digamos muy muy fuertes estuvieron en el gobierno de fernández ricky en los dos de lula los dos de dilma de temer y ahora o sea sirven a cualquier gente y esta gente es muy digamos competente para ocupar los espacios en el estado entonces yo no sé lo que va quién va a entrar en el lugar pero seguro que el, el central ocupa esto con mucha fuerza Y con mucha agilidad, sí, ¿no? Sí, es sí. lo más probable, pero lo importante aquí es que estamos a seis meses de las elecciones. Normalmente la burguesía brasilera trata de contener la campaña hasta el último minuto y hacer campañas meteóricas, sí. así, empezó, acabó, sí, para que sí, no sí. no existan muchas discusiones. Oh, pero este sí. año va a ser diferente, ¿no? Brasil ya está en total campaña electoral, total, total, ¿no? La semana pasada hubo un, un show de, de rock se llama ah, Lola Palusa, Palusa. Sí. Una sí. cosa de Lola Palusa. ¿Eh? bueno y fue un fue una manifestación permanente de, de protesta contra Bolsonaro y de apoyo a Lula Ajá. y esto da bien el clima del país, no la, la campaña la gente está muy enojada las contradicciones son muy fuertes La burguesía trata de contener la campaña al nivel, digamos, palaciano y al nivel de, de digamos, sí. de, de manifestaciones en eventos cerrados, pero la verdad es que la gente está enojada y ya empezó la campaña y solo de eso se habla ahora en la política brasileña. Uno desde afuera podría pensar, no sé, en una estrategia que vos quizá podés explicarnos Plinio, esa elección de del vice, del vice de su compañero de fórmula que hace Bolsonaro, de su riñón más, más cercano por lo que nos decís, no hace ninguna guiñada, digamos, buscando ampliar eh, a, a captar otros sectores de la sociedad brasileña, no, a captar votos, como viste que siempre en general el criterio para elegir el, el, el vice, es buscando llegar a, a otro sector, como hace Lula con Alckmin, ¿no? no es este el caso, parece. No, la verdad es que Bolsonaro quiere eh, mantener su relación fuerte con los militares. Entonces, Braganeto es un general, ¿no? Eh, entonces, lo, lo, con, con su nombrando, él quiere decir mira, el partido militar está conmigo y yo lo, lo, voy, lo mantengo, Ajá. con un hombre muy leal a mí, más leal a mí que al partido militar, porque Bolsonaro Mourão era más leal al partido militar que a Bolsonaro. Entonces, ahora él tiene un militar, pero afiliado a él. Con esto lo que quiere decir es, es, es una amenaza de golpe velada. Es para decir, mira, si esto pasa mal, hay siempre un otro recurso posible. Él lo hace diciendo para, para la gente, pero también a la burguesía. Mira, aquí ustedes tienen... la alternativa de una solución más dura ¿eh? que la solución de Lula entonces es por esto que va, pero ¿dónde busca Bolsonaro apoyo, Hernán? porque tu pregunta es importante no si en el plan ideológico quedas cada vez más estrecho ¿de dónde van a salir los votos? ¿Qué es tu preocupación los votos van a salir en la cabeza de Bolsonaro de la gente más humilde y más despolitizado entonces Bolsonaro tiene un plan de asistencia, de transferencia de, de, de ingreso a, a la población que atinge más o menos, alcanza más o menos una, unos casi 25 millones de familias. Estos son 100 millones de, de personas más Ajá. o menos. Entonces esto le da a Bolsonaro un respiro, le da algo porque así que comenzaron a llegar los las transferencias, Bolsonaro comenzó a crecer. en las investigaciones de opinión pública entonces sí. es por ahí que va a tratar de manejar su, su elección y yo creo que si no hay movilizaciones de calles fuertes Bolsonaro no puede ser totalmente descartado, no, claro que si hay, no, no tiene ninguna chance, pero si no hay tiene pocas probabilidades, pero no es si tiene un buen resultado, puede animarse a hacer un golpe. no. Si tiene un resultado de 40, 45%, va a dar una trampeada. Puede ¿no? decir, no, me fraudaron las elecciones, yo voy para el golpe. Cuando decís movilizaciones de calle, ¿son referidas a eso, a evitar maniobras de ese tipo, o te referís a la, a la campaña en sí, a las características de la campaña electoral? No, yo digo a la característica de la campaña electoral. Ajá. La burguesía aquí en Brasil quiere una, una elección fuera de la calle, porque ellos ya ganaron la calle y tienen una buena correlación de fuerzas reaccionaria en el país. Entonces, si, el, si Lula gana, pero gana con acuerdos por arriba, llega muy debilitado. Pero si Lula va, bueno, si la campaña se hace en las calles, los candidatos tienen que radicalizar el discurso Y, y el clima de la del país cambia uh -huh. entonces es esto lo que yo, yo quise decir bien bien bueno eh, no surge ningún otro nombre no viste que hablamos de Bolsonaro y de Lula no surge nadie más no la única novedad en este campo es que el gobernador de São Paulo João Doria, que era candidato por la tercera vía ni Bolsonaro ni ni Lula hoy día anunció que más o menos está en la prensa que va a renunciar a la candidatura porque sí. tiene 2% de los votos, ninguna claro, chance. Clarísimo. O sea, ya está más o menos consolidado, salvo un milagro, yo creo que estos son los dos que van a llegar a la segunda vuelta. Está muy bien. Bien. Bueno, dejamos por acá Plinio hoy. Eh, muchas gracias, como siempre. Un gusto escucharte. Te mandamos un abrazo. Bueno, hablamos de fútbol hoy sí. a nivel de selecciones. sí. Eh, eh, Plinio, como buen brasileño, igual veía algunos aspectos críticos de su selección. Que yo le decía, ganó chiviando. Decimos, y, y nosotros ganaron. Hoy es que se bueno. sortea quien juega contra Sí, el? sí creo que en medio tocar, a esta hora. ¿Le puede tocar a Uruguay jugar contra no, Brasil, no, el no, Mundial? No, no, en los primeros ah. grupos no, no se puede. Bueno, menos, no pueden ah. estar juntos de la misma zona. Menos, de la, de la ah. este, y Urugu mira. Uruguay sufriendo, aunque en el último no sufrimos, pero. Su, sufrieron pero ganaron y con un golazo de Suárez y yo espero que el que, que dos golazos no, uno de Suárez fue, y otro de Valverde, Valverde sí. sí sí pero el de Suárez fue fue lindo el de golazo, chilena sí. como siempre ¿no? y, como, bueno, siempre, como vos decís. yo espero que por lo menos ganemos a los europeos cualquiera que sea sí, el de Ciudad, sí, ¿no? sí, sería sí. muy bueno nos están ganando los mundiales están ganando las finales Intercontinentales Va de, de clubes, de los mundiales de clubes Europa, claro Tiene todo el poderío en ese En ese sentido Muy bien. Bueno Plinio, eh, la seguimos en la próxima Un abrazo Un abrazo con, con una consigna Que podemos sacar aquí de Radio Centenario Que sería La socialización de la FIFA Para que los mundiales sean de hechos Populares y bien hechos sí. Y no ese escándalo qué pasa bueno y justo en Qatar ahora imagínate <risa> en Qatar sí, en Qatar es una broma bueno un abrazo a todos siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario abrazo abrazo chao